Hoy, un grupo de científicos va a participar de una sesión en la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados, donde se van a presentar tres proyectos de ley para que haya un mayor financiamiento para la ciencia. Por otra parte, el miércoles, la agrupación Jóvenes Científicos Precarizados va a realizar una movilización al pueblo científico para exigir un aguinaldo y la reapertura de las negociaciones por los investigadores despedidos. Estamos ya en contacto con Lucía Maffei, becaria postdoctoral del CONICET e integrante de Jóvenes Científicos Precarizados. Lucía, buen día aquí en la mesa, Diego y Maru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Lucía, en principio preguntarte por la importancia que te parece que le da la ciencia a este nuevo gobierno desde 2015.、Eh, bueno, sin duda es un lugar bastante poco destacado. Dado que desde que asumió、eh, está aprobando presupuestos, bueno, por supuesto en eso con el aval de los demás bloques mayoritarios en el Congreso, pero bueno, un presupuesto que nosotros siempre denunciamos que iba a generar estas mismas consecuencias que estamos viendo hoy: o sea, despidos, reducción en los subsidios,、eh, reducción de las posibilidades de los compañeros de insertarse en el país y muchos de ellos teniendo que irse a otros lados. Uh -huh. ¿Qué saben con respecto a la posibilidad de pasar la órbita del Ministerio de Educación y Deportes, que es un rumor cada vez más fuerte? Bueno, esto ya、eh, ha tenido los primeros pasos, porque lo primero que hicieron fue pasar las academias de ciencia, por ejemplo, la Academia Nacional de Medicina, del ámbito del Ministerio de Ciencia al ámbito del Ministerio de Educación. Con lo cual, digamos, todo indicaría que efectivamente van a ir para adelante con esta política, que nosotros entendemos es nefasta. Se ha acortado la comunicación con Lucía Maffei, becaria postdoctoral del c o n i c e t integrante de jóvenes científicos precarizados, que mañana se van a movilizar y hoy están participando de la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados. Ahí está Lucía nuevamente. Lucía, ¿nos decías que te parecía nefasta esta decisión de pasar a la órbita d e l Ministerio de Educación y Deportes? Sí, no en términos, digamos, de una defensa corporativa del Ministerio. Nosotros, con el ministro b a r a ñ a d o tanto en su actual como en su pasada gestión, tenemos infinitas diferencias. Pero sí, en términos de que una fusión de los ministerios puede implicar reducción de puestos de trabajo de compañeros administrativos y obviamente una pérdida de jerarquía del sector científico en términos a que vuelve a ser una secretaría. Lucía, ¿qué saben de los proyectos que se tratarán hoy en Diputados y qué lectura tienen al respecto? Bueno, en realidad hoy no se trata de ningún proyecto, es simplemente una presentación de un proyecto del FPB en la Comisión de Ciencia y Técnica. Eh, hay otros proyectos también en marcha. Nosotros hemos elaborado uno con un, un sector digamos, de, de nuestra organización, con los diputados del Frente Izquierda. Es decir, hay varios proyectos en danza. Lo que tenemos claro es que hasta que acá no se disputa un presupuesto que realmente alcance para cubrir las necesidades del sector, y lamentablemente eso no va a ocurrir antes de las elecciones,、eh, cualquier proyecto, cualquier intento por la vía legislativa digamos, sirve para publicitar el reclamo, sirve para impulsarlo. Pero entendemos que hoy por hoy la lucha también está en las calles.、Uh -huh. Hablabas de las diferencias con Lino Barañago. o dónde residen esas diferencias? Bueno, en realidad sería más corto decir a dónde están los acuerdos.、Eh, nosotros con el ministro, digamos, tenemos muchísimas diferencias desde lo que es la política científica que él impulsa y siempre ha impulsado, porque esto no es algo nuevo.、Eh, en los últimos días, por ejemplo, recibíamos una encuesta por parte del ministerio donde se nos preguntaba si estamos interesados en trabajar en empresas privadas. Esa es una política que ha sido una constante también durante su gestión, Kiernanista, de impulsar digamos, la mercantilización de la ciencia y el desplazamiento de compañeros que se han formado en el ámbito público a trabajar en el ámbito privado, donde obviamente la lógica que impera no es la lógica de la investigación pública, sino la de acrecentar los, las ganancias de esas empresas. ¿Cómo recibieron la noticia de la expresidenta Cristina Kirchner, que se presenta como candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, de incluir en su lista al expresidente del, del CONICET, Roberto Salvareza? Bueno, aquí nuevamente, digamos, no, no es un personaje nuevo, porque él estuvo durante muchísimo tiempo en la gestión durante el Kirchnerismo.、Eh, nosotros lo que vemos es que este funcionario, digamos, él, por ejemplo, ha sido electo al directorio del CONICET,、eh, no, no ha sido nombrado todavía por el Poder Ejecutivo. Ese mismo directorio del CONICET es el que en diciembre le puso la firma a los despidos que, que ejecutó el macrismo a partir del presupuesto de ajuste que se votó. Quiero decir con esto:、eh, no, es, no lo vemos como una garantía, es el mismo señor Salvarez el que nos ha negado durante toda su gestión y continúa haciéndolo hoy por hoy los derechos laborales a los becarios, lo que genera que estemos en una precariedad permanente. Decir, no, nosotros no buscamos solucionar estos problemas a través de figuras mediáticas. s i no simplemente, digamos, de organizarnos los trabajadores del sector y seguir saliendo a la calle dando la pelea donde hay que darla, también en los ámbitos electorales y legislativos, pero a partir de la organización de los trabajadores, no en una cuestión, digamos, más mesiánica. ¿Cuáles son las formas más habituales de la precarización dentro de la investigación científica? Bueno, lamentablemente, todo lo que son los estamentos inferiores,、eh, digo, en términos de la carrera, ¿no? Por supuesto, del sistema científico son sumamente precarios. Nosotros ingresamos con una beca doctoral de cinco años. Eh, y luego, si、sí, tenemos la suerte, digamos, de poder acceder a una beca postdoctoral, porque muchos compañeros quedan en, en el camino, estamos sin aportes, jubilatorios,、Muy、sin、bien. obra social para el grupo s familiar, e sin s Aguinaldo. O sea, estamos en negro, no existimos. Cuando queremos hacer un trámite, no, no figuramos en la a n s e d a a pesar de trabajar entre 5 y 7 años para el Estado. Esa es una situación que es, digamos. q u Está en todo el sistema científico del país y que no se ha modificado en, en, en todos los últimos años. Lucía, muchas veces nos preguntamos también por la existencia o no de persecución ideológica según las temáticas que se investigan. Lamentablemente, vivimos muy de cerca lo que ha sufrido Andrés Carrasco, que falleció hace algunos años, compañero de esta casa que hacía un programa y que venía hablando de las enfermedades y las malformaciones que puede generar el glifosato, un tipo de investigación que nunca encontró cabida dentro del CONICET. ¿Existe una persecución cuando las investigaciones dan resultados contrarios? por Ejemplo al modelo productivo que la Argentina tiene? Y sí, por supuesto, el caso de Carrasco es paradigmático porque no solo, digamos, no encontró c a b í a en términos de, de financiamiento para sus investigaciones, sino que fue directamente perseguido. El actual, pasado ministro Barañó lo censuró presionando para que lo quitaran, digamos, de una actividad en la Feria del Libro, para dar un ejemplo. Sin duda s que, digamos, los compañeros que intentamos generar otro tipo de ciencia desde otra visión, Y apuntando de nuevo, digamos, a construir una ciencia que responda a los intereses de, del pueblo, de los trabajadores y no de las empresas, sufrimos、eh, realmente muchísimas presiones hacia dentro del organismo, porque, como decía, la política científica que no se ha modificado tiene que ver, digamos, con sostener este modelo productivo, entre otros, de los agronegocios de la soja transgénica y los agrotóxicos. Lucía, contanos entonces los pasos a seguir para seguir visibilizando la conflictividad dentro de la ciencia argentina. Bueno, nosotros mañana nos estamos movilizando por la mañana a las 9 al pueblo científico porque ese día se reúne tanto el directorio del CONICE tal cual nosotros le estamos reclamando. Eh, por un lado, un aguinaldo para los becarios, dado que carecemos de ese t derecho básico de cualquier trabajador y que en vistas a la paritaria miserable que ha firmado UPCN,、eh, tenemos nuestros salarios profundamente devaluados. Y por otro lado, nos hacemos presentes también mañana allí,、sí, porque va a estar el ministro Lino b a r a ñ a e n una actividad ahí en el C3, en uno de los edificios del Polo, y estamos reclamando que reabra la, la mesa de seguimiento para terminar de solucionar digamos, el problema de los compañeros que logramos reincorporar en diciembre, luego de la toma. pero Que al día de hoy el ministerio se n í e g a a cumplir con los puntos que estaban escritos en el acto. O sea que aquello que dimos como un triunfo después de aquella toma, de aquella lucha, todavía no llega a confirmarse. A ver, fue un triunfo en términos de que los c o m p a ñ e r o s se quedaban en la calle en aquel momento y hoy tienen asegurada su continuidad laboral hasta diciembre. 500 compañeros, no es menor en este contexto de ajuste en el Estado. Pero bueno, naturalmente ya sabíamos en su momento que íbamos a tener que seguir dando la lucha. Acá nadie nos regaló nada, sino que lo conquistamos en la calle. Vamos a tener que seguir dando la ducha para que efectivamente los puntos de este acta se cumplan. Muchas gracias, Lucía. Que tengas buen día. Gracias a usted. Lucía Maffei, becaria postdoctoral del CONICEL,、e、integrante de jóvenes científicos precarizados, manifestando ¿no? las condiciones que sufren los científicos en la Argentina. Estamos hablando básicamente de una reducción salarial del 32,5% con respecto al año pasado. Es una baja realmente muy fuerte, entre otros problemas, como esto que mencionaba Lucía, de historias de persecución ideológica que han sufrido incluso compañeros de esta casa, como Andrés Carrasco. ¿no? Sí, con relación a esa persecución ideológica, sabemos también que el propio Carrasco denunció en su momento a Salvaresa justamente por esta persecución. En el marco de las investigaciones acerca del glifosato, que, como decíamos recién, no tenían demasiada cabida dentro del CONICET debido al impacto que podía tener en el marco de, esta, de este modelo económico. Otro asunto realmente difícil es el seguimiento de las cosas que se dan por éxito o por triunfo de las luchas sociales y ver su aplicación real después. En este caso, la reincorporación, por ejemplo, de los despedidos, pero pienso también en un tema que hace dos semanas nosotros mismos teníamos en agenda, que pensamos que ya había una marcha atrás clara. Con respecto a las pensiones por discapacidad, y aparece la información en el día de ayer de que todavía no fueron devueltas la mayoría de esas pensiones. ¿Cómo logran quitar de la esfera mediática la discusión? Diciendo que dieron un paso atrás, pero después la realización efectiva de ese paso atrás no siempre es tan clara, ¿no? Sí, si、sí, hay una capacidad que por ahí está demostrando el gobierno en estos últimos tiempos es la de sostener la tensión del conflicto y, como decías, Diego, quitarla de la agenda, de la agenda mediática, pero sostenerla. Tenemos una paritaria docente que al día de hoy todavía no está resuelta. Los Los docentes universitarios están en el marco de un conflicto también por este mismo problema. Los 500 trabajadores y trabajadoras del CONICET, que en principio pensábamos que iban a lograr recuperar sus puestos de trabajo, pero más allá de eso, que en algún momento fue una victoria. Sigue sin haber ningún tipo de novedad, con lo cual, por un lado, se quita de la agenda mediática, pero por otro lado, el conflicto se sigue sosteniendo. Y esa paradoja, esa tensión, o como decíamos recién haciendo referencia al eufemismo del ministro de Trabajo, cómo disfrazar、eh, lo que son 600 despidos, 800 despidos de pérdidas de fuentes de trabajo en pos de la renovación o la adecuación tecnológica. Cómo se va. De alguna manera borrando de la agenda mediática o poniéndole también estos eufemismos, pero mientras tanto la tensión sigue crujiendo por debajo. Y otra esfera para pensar es la dimensión política de continuidades entre Kirchnerismo y Macrismo, que no es absoluta en todos los temas, pero en este sí vemos la continuidad de Baraneo y la continuidad de un estilo de investigación que tiende justamente a sostener el modelo improductivo de la Argentina, ¿no? La maquinaria tecnológica y científica por sobre lo socioambiental, sobre todas las cosas. Sí, cierta astucia también por parte del sector de Cristina Kirchner de colocar luego de este conflicto en el CONICET al expresidente del CONICET al frente de la, una p r e c a r i z a c Candidatura electoral de cara a las próximas elecciones, también, como un poco aprovechando la, el escenario de conflicto en el sector.